8 de la mañana, 35 minutos. Bueno, estamos en contacto con la subsecretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de Olavarría, la contadora Rosario Enderen. Rosario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto charlar contigo nuevamente. Gracias. Este, bueno, eh, para comentarle a la gente y para, para difundir esto con con con mayor eh, ímpetu que es eh, lo que fue ayer la la firma del convenio marco eh, para la aplicación del programa de gestión ambiental para una producción sustentable en el sector productivo lo que se conoce como eh, producción más limpia, ¿no? Este, bueno, contanos un poco algunos aspectos eh, de de qué significa este este programa producción más limpia, este y cómo se puede aplicar en Navarra. Mira, este programa eh, Producción Más Limpia es un programa financiado por el BID, donde en ese proyecto uno de los socios estratégicos es la UPDS, que es el organismo provincial que es el encargado del control ambiental en el área industrial, y se ha sumado a este proyecto la UITBAR, que es la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, como este socio que, lo, que va a ser la ventanilla de recepción y difusión de este programa, que es sumamente interesante porque hoy cualquier desarrollo industrial tenemos que pensar que tiene que ser económica, social y ambientalmente sustentable uh -huh. esto permite este programa es una herramienta más muy interesante que permite a las empresas poder hacer algún análisis de su situación eh, de impacto ambiental en cuanto a lo que viene desarrollando y posibilidad de mejoras. Ajá, ajá. Eh, tiene dos etapas de financiamiento, una que es eh, para hacer el desarrollo este de, de, de diagnóstico y luego, de acuerdo a una evaluación que hacen expertos, si sale evaluado como positivo puede tener un reintegro, que es un, fondo perdido, o sea, no se devuelve de hasta 28 mil dólares en el desarrollo de mejora que se haya implementado. Uh -huh, uh -huh. Es en definitiva una herramienta que por ahí impulsa a muchas mejoras que se deberían estar realizando y que a veces en, en, en el correr de los días y las urgencias de las empresas se lo posterga. Claro, claro. Es como empezar a, a pensar en, en producir eh, sin tener eh, impacto ambiental, ¿no? o al menos el mínimo claro. que se tenga. ¿no? reduciendo el impacto, uh -huh. eh, minimizándolo a las pautas normales, haciendo reemplazos de equipos, mejorando algunos desarrollos, implementando algunas nuevas tecnologías. Bueno, cada uno de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de, de, de los desarrollos tecnológicos que haya ¿no? Es que hace algunos años la urgencia era que las empresas produzcan, así podían dar trabajo, claro, porque no había, claro. la verdad, no este, y por ahí no se hacía mucho hincapié en el tema del impacto ambiental que podían producir, pero hoy la, la situación es diferente, Rosario seguramente y gracias a dios es diferente y esto hace que uno empiece a pensar en el mejoramiento y en el tema del impacto porque como te decía al principio el tema lo del impacto está muy vinculado al tema social sí. al, al sustento al, al sustento de la actividad en lo social trabajar en un entorno amigable no perjudicando a nadie y hoy por hoy quien no tiene en cuenta Eh, lo económico, lo social y lo ambiental, bueno, tienen que pensar que los horizontes ya no son tan largos, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, hoy, eh, por ejemplo, eh, esto se aplica solamente a las empresas del parque industrial, no, o no, a no, todas. no, a cualquier desarrollo. A cualquier, a cualquier desarrollo. A cualquier desarrollo y no solo industrial, sino también de servicios para cualquier desarrollo. Claro, claro. Eh, estén radicadas donde estén. Estén en cualquier parte, sí. Uh -huh. en, en parques, en la zona rural, en la zona periurbana, urbana. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo deben hacer las em los empresarios o, o las empresas este para sumarse a este programa? Eh, mira, la ventanilla de, de recepción y de información de este programa es el Centro Industrial de Olavarría. Uh -huh. Eh, porque es la, la, la cara local de la Uidva, Es el socio local de la Uidva. Uh -huh. Entonces eh, ellos ya van a tener Creo que a través de la página web y este, O algo similar Todos los elementos disponibles Para que la gente pueda bajar la información Y presentar eh, el proyecto que quisieran Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace el estudio de, de factibilidad de esto? ¿Eh, ¿Quién lo hace? Y generalmente tienen que ser algunos de los profesionales habilitados que haga la evaluación de la situación actual de la empresa para hacer una propuesta de mejora. Uh -huh. eh, ¿Lo que se evalúa, por ejemplo, son el tema residuos, este, eh, desechos y demás? Sí, sí, sí. Residuos, emisiones, algún sistema de mejor aprovechamiento de algún elemento que se utilice, suponete si es una industria que utiliza mucha agua y puede hacer algún proceso de recuperación y reciclaje de volver a usar la misma para no permanentemente estar este, gastando más agua limpia. Uh -huh. Hay muchas alternativas. Bien, eh, me, me decís esto y me acuerdo a, al concesionario Toyota en Barría que tiene eh, precisamente un sistema desarrollado y aplicando de, de reciclado de agua de lluvia, ¿no? Claro, claro. Este, para, para el lavado de vehículos. Sí, sí. sí. Eh, este, eh, está bien Bueno, eh, Rosario, te agradezco mucho tu tiempo Y bueno, ojalá que se sumen los empresarios Que hagan propio eh, este proyecto Y que, bueno eh, Empecemos a, a trabajar en esto Que es producción limpia, ¿no? Sí, seguramente va a ser así Este, esperemos que así sea. Bueno. Muchas gracias. Gracias, eh. Chau, adiós. Así hablábamos con la subsecretaria de Desarrollo Local, Rosario Endere, eh, sobre este programa que fue presentado ayer con autoridades de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con autoridades de la OPDS. Eh, del organismo eh, ambiental de la provincia de Buenos Aires, del centro industrial de Olavarría y de la municipalidad de Olavarría. Es que se presentó el programa de gestión ambiental para una producción sustentable del sector productivo, su programa de promoción eh, de la producción más limpia.